Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire aquí en AM 1110. Esto es Hora Libre, con la intención siempre de poder conectarnos, comunicarnos, escuchar parte de la propuesta que tienen los chicos para hacernos pensar, para hacernos reflexionar acerca de la realidad que de algún modo nos constituye y que también a veces nos preocupa y que, a Dios, gracias a muchos de nuestros... Eh, ¿cómo decirlo?, colegas dentro de la escuela, eh, los ocupa, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del empleo, eh, el empleo en la juventud o el problema del desempleo en la juventud y también ese pasaje, ¿no? El pasaje que se da entre aquellos que intentan estudiar, que le ponen el pecho a veces a la situación y que tienen que enfrentar una que cada vez es más difícil ¿sí? situación de pasaje de esa situación de alumno a la situación de ser adolescente eh, hacia una de juventud y, y joven en la situación sí. que uno se da cuenta que no quiere pasar <risa> ahora me vas a contar cómo se da eso acaban de escuchar ustedes a leandro eh, que hoy nos acompaña aquí en el piso cómo andas leandro muy pero muy bien y contento de estar otra vez acá en el piso de am 1110 Con ganas de compartir, hoy estuvieron trabajando muchos chicos de la escuela número 1, distrito escolar 18, del barrio de Liniers. Es una escuela de reingreso, que son esas escuelas que muchas veces nosotros explicamos cómo funcionan, porque no son sencillas de, de explicar, de entender. ¿Sí? Después, eh, profe Germán, que también está en la mesa, ¿cómo andas, Germi? Eh, nos van a contar todos con detalle cómo, cómo se trabaja en estas escuelas. ¿Cómo andas, Germán? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte. Eh, yo les cuento que bueno hay mucho trabajo para, para poder compartir eh, hay mucha tarea realizada por parte de los alumnos eh, como siempre nosotros Esta tarea la realizamos en las escuelas, con el eh, sí. que hace Hora Libre, donde está Alejandro Canizzaro, está Lucía Esquiariti, está Mariano Molina. Néstor Cortés. Néstor Cortés. Sí. Eh, tenemos también a las chicas, ¿cómo se llaman? Ah, esa se llama, fue Clarisa. Eh, son, somos muchos, ¿sí? Uh -huh. eh, Diego Jaimes, está César. Eh, la verdad es que es un equipo muy grande. Me estoy olvidando, me estoy olvidando de Leandro Pafundi. Eh, son o, muchos. Somos muchos, Somos. es verdad. Es que sí. realmente, bueno, es mucho trabajo ¿no? coordinar digo, las escuelas semana a semana, un grupo de chicos que pueda estar aquí, que armen un programa como lo arman ellos, con bueno, toda la grilla para el, el oyente que no sabe, es, eh, como debería ser la hoja de ruta para que el operador, para que nosotros podamos seguir las ideas que ellos quieren plasmar bueno, en ese espacio, en ese tema que nos quieren mostrar. Esta vez fue Eva González García quien trabajó en la escuela número uno del distrito escolar 18, que es del barrio mm. de Liniers. Eh, la gente que se ubica es en la zona oeste de la ciudad, eh, muy pegadito a Flores Floresta. Exactamente, muy cerca de General Paz, claro. de Flores Floresta, y es una zona donde tenemos una escuela de reingreso. Las escuelas de reingreso son esas escuelas que tienen un ordenamiento particular, que están pensadas para algunas necesidades muy peculiares, que son la de los muchachos que han sido repetidores. Sí, uh -huh. muchachos y chicas, digo, que han pasado por la situación o de tener que abandonar la escuela o de tener sobredad uh -huh. o de trabajar, a veces ser padres. Siempre es en esa temática, digo, ¿no? Con capacidades diferentes. No, no, no. no ah. Siempre son chicos que no, no las conocía por se eso. han visto obligados a dejar en algún uh -huh. momento el sistema educativo y entonces la escuela de reingreso precisamente planteó un plan donde se ve en profundidad uh -huh. los conocimientos necesarios y que propone el sistema educativo con uh -huh. todos los contenidos curriculares habituales pero en un formato distinto de tiempos Grande. en vez de cursar, uh -huh. por ejemplo no sé, doy un ejemplo, lunes, martes cursamos uh -huh. lengua, cursamos lengua en primero segundo y tercero y cuarto año También. entonces si uno no aprueba lengua de primero pero, el, eh, pero uh -huh. sí aprueba matemática al siguiente año avanza en matemática donde pudo uh -huh. avanzar pero no vuelve a repetir lengua Solamente ah, esa materia, claro, por claro. lo cual tiene así una, una posibilidad que es ir adecuándose uh -huh. a, al ritmo de cada uno de los alumnos. ¿Esto se implementó ahora en la ciudad hace poco? Eh, mira, ¿Sí? yo te puedo contar. Sí, eh, es pues interesante yo, yo, Sí, yo trabajo hace muchos años en uh -huh. esos colegios, desde el principio prácticamente, empezó en 2004, uh -huh. empezaron seis escuelas, ahora en este momento hay diez, Eh, la idea es para chicos de eh, más de 16 años que quedaron excluidos del sistema educativo, como muy bien decía uh -huh. Cristian, tanto porque los hayan repetido más de dos veces como que los hayan expulsado, o por trabajo, eh, o por, trabajo claro. por haberse quedado libres por inasistencias. Claro. Eh, y son chicos que por tener sobre edad trabajan mucho, estas escuelas por lo general son del turno vespertino. Eh, y bueno, se acompaña la escolaridad de esta manera en realidad, no, tienen un plan diferente, no hay repitencia, uh -huh. ellos van acumulando. Eh, Vendría a ser un poco la, como la facultad, que vas uh, exactamente. aprobando materias y vas sumando la carrera. Y tienen correlatividades, o sea, son los niveles siguientes. Eh, y así, bueno, vamos trabajando con ellos con obviamente las problemáticas que implican un chico que ya tuvo una mala experiencia uh -huh. en una escuela secundaria y tiene que tener otra oportunidad. Bueno, bien, entonces. ¿no? Por ahí, y con iniciativa. estos chicos estuvimos trabajando, justamente con los que están por egresar. Está bueno saber entonces de qué contexto ¿no? se pudo ah. mirar esta mirada del trabajo. Eh, yo recordaba en otra escuela de reingreso, la escuela de regreso uh -huh. número 6, eh, ellos tienen una materia que se llama proyecto, sí, eh, uh -huh. y la materia de proyecto es muy amplia. En, una, en algunas escuelas se da cocina y en otras se trabaja, no sé, algún proyecto que se pueda terminar, ¿no? El profesor... Uh -huh. Eh, Rodrigo, eh, amigo personal mío, pero por sí. otra parte eh, un profesor que es trabajador social, me decía mira, una de las necesidades más fuertes que tenemos es que los chicos puedan encontrar eh, un modo de ver su lugar como trabajadores futuros en el mercado laboral Ajá. que puedan encontrar qué cualidades tiene un buen trabajo me dice, a veces los pibes, no sé, llegan con una propuesta de trabajo que re les resulta económicamente satisfactoria, porque dicen, mirá, la verdad es que me dicen, puedo cambiar de trabajo y voy a ganar, no sé, 4.500 pesos, y para un pibe eso es un dineral, porque les cuesta muchísimo ingresar al mercado laboral. Claro. Entonces dicen, bueno, y cuando él pregunta, bueno, ¿es en blanco? Ah, no, uh -huh. ¿es todos los días? Sí, de lunes a domingo, capaz que me dan un feriado. ¿Y qué hay que hacer también? Claro, claro. y <risa> empiezan a aparecer estas cosas que es... Eh, bueno, ¿cuál es la actividad? ¿Tiene algo que ver con lo que te gusta? ¿Resulta que estás preparado para la tarea? ¿Resulta que te da descanso? ¿Que te da obra social? ¿Que te, te permite planificar a futuro? Bueno, quizás todo esto uh -huh. que antes nos aprend nosotros aprendíamos ya desde nuestras familias, sí. hoy lo tiene que enseñar el sistema educativo. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? A veces ver qué pasa con la posibilidad de no solamente ver cómo resuelvo hoy eh, la cuestión del dinero, sino en el día de mañana también ver de qué modo puedo organizar eh, la cuestión del futuro. Uh -huh. ¿sí? Cómo yo logro en algún momento eh, pensar en ese futuro. Los chicos, eso fue lo que estuvieron trabajando. Yo los voy a nombrar, estuvieron eh, trabajando los alumnos de cuarto año Eh, que es el último año en la escuela de regreso, dura cuatro años es cierto que si alguien no pudo dar alguna de las materias le puede llevar mucho más tiempo pero si alguien sigue el plan en cuatro años podría llegar a, a terminar los chicos son Leonela, Diego Javier Andrea, Nacho, Emilce y Matías eh, también estuvo el director Javier eh, Dajó Y el profesor Germán Rodríguez, que es quien vino aquí a, a mostrarnos los trabajos. Ese primer audio que nosotros escuchamos, donde había como el primer parecer acerca del de futuro, el trabajo sí. eh, y las expectativas, estuvo realizado por estos chicos. Eh, contame, Germán, ¿cómo lo trabajaron? Bueno, te cuento que lo trabajamos justamente desde la materia proyecto, que en la escuela eh, a, eh, nosotros apuntamos hacia la comunicación. Yo soy profesor de comunicación y, por lo general, tratamos de que los chicos... Eh, trabajen diferentes contenidos donde eh, puedan elaborar un proyecto y que apunte a la comunicación. Pero justamente este año, por estas cosas que vos decías de lo que es trabajo y educación superior, eh, le buscamos una vuelta y entonces empezamos a eh, trabajar junto con Eva, con los chicos, sobre lo que es el futuro de ellos más allá, una vez que terminen la escuela secundaria. Claro. Eh, no tanto con las cuestiones, sí, con las cuestiones laborales, pero además con las cuestiones de estudio porque ellos, eh, muchos de ellos, no tienen en eh, los familiares eh, un reflejo de lo que es estudiar después de una escuela secundaria. Eh, y entonces, bueno, estuvimos trabajando mucho sobre lo que puedes llegar a ser carreras terciarias, eh, carreras universitarias, institutos de formación profesional, y con ellos estuvimos trabajando sobre estas cosas. Igualmente, este audio que vamos a escuchar ahora, primero, eh, habla Juan Hirschberg y Micol Alusto, donde hablan sobre sus experiencias laborales y de capacitación. Por ahí, pensar también en la posibilidad de ingresar significa pensar desde la escuela la oportunidad, ¿sí? eh, de, esa, de esa necesidad pasar a generar la oportunidad. Vamos a ver cómo lo viven estos dos chicos. Escuchemos el audio. ¿Cómo es trabajar de canillita? Yo soy Juan. Y nada, es levantarse a las 4 de la mañana todos los santos días.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 digamos y aparte de que no estoy en blanco ni nada por el estilo pero bueno escuchábamos ahí cómo se llama este alumno eh, Juan Hisler eh, vos me estabas contando algo que es él ahora está trabajando él en este momento está trabajando estaba invitado él trabajó mucho para para este proyecto de, de venir acá que teníamos hoy Y, y bueno, y no no tenía posibilidad, igual que otros chicos que están en la misma situación. Y te cuento de Juan, por ejemplo, que es un alumno hipercapaz, muy inteligente, pero que eh, nosotros tenemos clase a la noche eh, y hay veces que vos lo ves que cabecea o que se está durmiendo, porque, claro, como su trabajo, como comentaba recién, que empieza a las 4 de la mañana, claro. es todos los días eh, pelearla. Yo escuchaba lo que de decía Cristian hace cuesta, cuestión de un ratito nosotros Y no llegan a, al estudio y no aprenden, porque en vez de estudiar se quedan durmiendo, eh, quieren descansar un poco también. Yo uh -huh. ahí siento la necesidad de contar lo que es, la verdad es que nos parece fácil para nosotros el relato de algo que uh -huh. es muy habitual, pero que habitualmente tampoco se conoce. <risa> Digamos, es mucho más fácil decir que los pibes son vagos. Y es lo que me aparece por uh -huh. general en los medios, en los textos que uno lee en los diarios. Eh, y la verdad es que uno en la escuela ve mucho esto, muchos chicos te pasa que cuando vos estás dando clase estar en una situación física que lo supera, que oh. vos decís, está tan cansado que no puede más. Eh, nosotros tenemos que hacer un corte, ¿no far Sí, tenemos una agenda y bueno, después seguiremos escuchando los relatos de estos chicos que bueno, muestran aquí sus vivencias, ¿no? Te pido que me digas antes el teléfono, así la gente sabe si se puede comunicar con nosotros. Cómo no, para comunicarse con hora libre pueden llamar al 5371-4600, 5371-4600, escucharnos por internet, como a través de www.radiodelaciudad.gov.ar. Y hay una página donde, bueno, hay mucha información de hora libre, que es www.radiorec.com.ar. Ahí están, bueno, fotos, hay también... Eh, partes de programas en donde los chicos han traído sus bueno todos sus audios, su música. Así que es una buena forma también de saber un poco más sobre Hora Libre. Y está en la operación técnica Alberto Burgos. Listo, nosotros en un momentito nomás continuamos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. La muestra de diseño más importante en el espacio de diseño más importante de la ciudad. venía a disfrutar de Casa FOA 2011 en el Centro Metropolitano de Diseño, del 9 de septiembre al 10 de octubre en el CMD, arrobo 1041, Barracas, Distrito de Diseño. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra Agenda Cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. que un papel y una birome en la ciudad hay mucho arte por vivir la agenda cultural en radio de la ciudad todos los domingos de 15 hasta las 16 en el museo carlos Gardel, Jean en 735 se presentará teatro de marionetas con dirección de mirta soto un espectáculo infantil para chicos de 10 a ...12 años, que recupera melodías de distintas regiones del país. Además, la compañía Ojala dirigida por Pichón Baldinu, creador de De la Guarda... ...estrenó su nuevo espectáculo Hombre Vertiente. Las funciones continuarán los sábados a las 20 y 22 y 30... ...y los domingos a las 17 y 19 y 30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Finalmente, historias de mujeres intensas, un relato escénico de danza y música contemporánea con dramaturgia y dirección de Rubén Mosquera, en el Teatro Cervantes, Córdoba 1155. Las funciones de este espectáculo son de jueves a sábados a las 21 y los domingos a las 20 y 30. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, Capacidades Diferentes, un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15, con la conducción de Rosa Benvenister, en Capacidades pas, pas, pas, Diferentes. No, no, no, no. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Y al que se suma recién en, en esta escucha de Hora Libre, estamos en Hora Libre ¿no? con la posibilidad también de hablar hoy del de trabajo eh, para estos jóvenes, ¿no? para nuestros jóvenes que tienen que abrir ese camino. Y que la verdad es que desde el Estado se está generando hace años ya diferentes instancias para poder ¿sí? generar ese puente, para poder lograr esa inserción laboral. No es uh -huh. sencillo, la verdad. Claro, yo te preguntaba hay... eso justamente en el corte sobre bueno, todas las asignaciones que hay ahora, que uh -huh. están dando y que bueno, se hace tanta promoción hace ya dos, tres años, y te quería preguntar eso, si realmente se ha notado bueno, un incremento o, o no es tanto como mirá, lo que parece en algunos medios. Mira, eh, es cierto esto. Eh, en el primer momento que aparecieron las asignaciones, sí. eh, fue una explosión, digamos, la, la escuela con uh -huh. las becas pasó algo parecido, fueron todos en el lapso de dos años o tres. Eh, la ¿Las que becas, hoy... decís, el gobierno de la ciudad? Eh, no, son de nación, las reparte ciudad, que es quien conoce el territorio, uh -huh. pero las da la nación. Eh, o sea, la gestión se hace de forma más comunada, pero el dinero baja de nación, uh -huh. para todo el país. No es solo uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires, es, que es, to es en toda la nación. Así está organizado con cada uno de los territorios. O sea, en las provincias uh -huh. y en las intendencias se organiza la bajada del dinero hacia el gobierno de cada provincia. Acá se hace con la ciudad, uh -huh. pero viene... Ah, el yo tenía el... entendido que lo daba el gobierno de la ciudad. Como... Claro, o sea, quien termina gestionando... claro, lo tramitaban a través del gobierno claro, de la ciudad. Claro, lo tramitan a través del medio de la ciudad, pero el dinero baja a través de nación. Claro. Eh, porque quien conoce el territorio es cada uno de los gobiernos locales. Claro, claro. Eh, pero sí hay algo que es muy interesante en esto que que sí se vio adentro de las aulas una explosión muy grande en cantidad de alumnos. Uh -huh. Yo recuerdo hace dos años, creo que fue, uh -huh. cuando uno... yo les te contaba el caso de... yo tenía, me acuerdo, alumnos de cuarto año, donde en total teníamos 37 alumnos entre sí. dos cuartos y pasó ese año que teníamos 40 y 40. Los dos cursos ya no tenían uno con 17 y otro con 20 alumnos, sino que eran 80 alumnos que estaban reingresando, que estaban intentando... Eh, mucha gente quedaba sin matrícula, la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires no pudo estar a la altura de la cantidad de inscriptos y de vacantes que necesitaba otorgar. Bueno, eh, yo te puedo contar que en la escuela de reingreso, ahí en Liniers, también explotó uh -huh. la matrícula el año pasado, los primeros y segundos años sobre todo se llenaron, la escuela cambió inclusive sí. eh, la, la mirada de la misma escuela, porque hoy por hoy las aulas están llenas, están completas. La escuela de reingreso es una escuela que a los chicos les cuesta mantener la escolaridad. Sí. Eh, tenemos mucha baja en la matrícula y estos, estos últimos dos años eh, la baja fue eh, sensiblemente menor y realmente tenemos las aulas bastante muy completas. Algo que se ve también es que las, las, las trayectorias que hacen los alumnos A veces son muy complejas, digamos, retomar, por más voluntad que le pongas, por más ganas que tengas, si sos alumno y vos dejaste eh, los estudios durante uno, dos, tres años, es muy difícil volver a enganchar la rutina. O sea, no pasa solamente por tener una ayuda económica, no, sino que no, hay una no, cuestión no. de voluntad. Es que no, y también cuestión. hay una cuestión muy fuerte del de contexto. O sea, el contexto familiar, cuando el contexto familiar ya está quebrado. Por eso es que hay, hay proyectos, yo por ahí voy a nombrar a dos ahora, que es, uno es el proyecto de Aprender Trabajando y el otro es el proyecto del de, eh, Ministerio de Nación, de Trabajo, uh -huh. ¿sí? que es eh, Más y Mejor Empleo. Estos dos proyectos trabajan sensiblemente sobre la construcción de la red. ¿sí? Esto de que la escuela debe unirse a otra institución, generó un acuerdo marco, Eh, para que los chicos tengan pasantías, para que empiece a darse ese pasaje y esa oportunidad. Y la verdad es que no es sencillo, para nada, porque sostener la educación, quizás para muchos de nosotros que tuvimos eh, otra formación, otra familia, otro momento histórico, no se ponía en riesgo ir a la escuela uh -huh. y después trabajar o seguir estudiando. Para muchos de los chicos es ir en contra de la corriente, ¿sí? A esto le sumás que muchas veces ya tienen hijos, que su familia ya está quebrada, que la red de instituciones eh, no te invita a sumarte, más bien te excluye. ¿sí? Cuando la escuela durante mucho tiempo la forma de castigar cualquier conflicto era sacarse al alumno del medio... Sí, la expulsión, las ¿sí? eh, digamos esto, está, esto no solo está cambiando, sino que cambió por ley. Digamos, hoy la educación es obligatoria para todos los alumnos y si hay un director que te dice bueno, este chico porque molesta o porque no llega a los contenidos... Se tiene que ir, hay que, hay que tratar como corresponde, como un docente inútil, es al director, que no sabe resolver la situación. Es durísimo lo que estoy diciendo, pero la verdad es que la ley lo obliga, y es en tal caso un delito, sacar al alumno de la escuela. Lo que tiene que hacer entonces es armarse de determinados artilugios, y esto implica proyecto educativo, ¿sí? lo cual es muy duro porque implica tener que repensar las escuelas con nuevas trayectorias. Eh, a nivel institucional es muy fuerte, no estoy hablando de las escuelitas, cada una de las escuelas, estoy hablando a nivel institucional como construcción del sistema educativo y todos sus trayectos. Esto está, pas está pasando, ya hay nuevos proyectos, hay nuevos decretos, creo yo el decreto 266 del año 2003 uh -huh. hace que sea posible ese primer proyecto de aprender trabajando, que fue una idea en una escuela con SAP en algún momento y que hoy la ciudad de Buenos Aires lo tiene por decreto, ¿Sí? En muchas de las escuelas. Bueno, muy bien eso entonces. Digamos, así pasa con un... ...chicos y cuando los chicos no vienen a la escuela, eh, nosotros tenemos la posibilidad de informar hasta la defensoría del menor para que asistentes sociales, nos encantaría que todo esto funcione bárbaro, y no funciona bárbaro, pero que asistentes no, no, no. sociales notifiquen en la casa y se acerquen a la casa para ver por qué ese menor no está escolarizado. De hecho, ahí aparece algo que es, por primera vez en mucho tiempo, la escuela fue a buscar a los alumnos. Uh -huh. ¿Sí? Y estos alumnos, bueno, empiezan a encontrarse con que tienen que repensar situaciones. Esta vez estaban pensando acerca del trabajo. Eh, tenemos un track más donde los chicos hablan un poco acerca de estos proyectos. Vamos a escuchar qué dicen. Soy Nicole Sabrina. Y yo soy Juan. Y hice la experiencia de más trabajo y mejor trabajo. Me convocaron a partir del colegio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 Por eso que la posibilidad de trabajar implica también eh, resolver esa situación en la cual uno se puede encontrar desde que es adolescente eh, en un nuevo espacio, en un nuevo lugar, con una nueva responsabilidad que es la de ser adulto. Eh, a nosotros nos pasó, lamentablemente, en la década del 90, que muchas veces la infancia, los niños, uh -huh. terminaron siendo el ingreso económico de algunas familias. ¿sí? Aparte de romperse el tejido social, pasó que los chicos eran los que llevaban plata a casa. Eso no nos puede volver a pasar la escuela tiene que estar atento a eso tiene que denunciarlo cuando un pibe no va lo tiene que ir a buscar cuando un chico es violento hay que saber qué hacer y para eso hay que trabajar mucho digamos es cierto es pero un problema todavía solo recorre el país y va a las provincias pero por supuesto el de territorio hecho, nacional y ve chicos pidiendo plata chicos bueno en la calle sigue sucediendo drogándose y, bueno, y no a las escuelas y de hecho pasa algo cuando vos rompes el tejido social y estas oportunidades se han perdido mm. históricamente Eh, la oportunidad de darle a cada uno un proyecto de vida, uh -huh. construir la posibilidad de ese proyecto de vida no es tarea sencilla ¿eh? y uh -huh. no se hace con un decreto solamente. Implica un conjunto de voluntades, eh, esto, uh -huh. ¿no? Trabajar con cada historia. Germán vos decías recién, bueno nosotros mandamos a los chicos a, algún, a, la, a que vayan a hacer pasantías en diferentes lugares, pero en cada caso es reconstituir la historia de cada uno de nuestros chicos. Permitirle que ...pueda proyectarse y él se vea trabajador, él se vea asumiendo la responsabilidad. Yo no sé, en los chicos en esta escuela que es la 1 de Liniers, eh, ¿a dónde hacen las pasantías? Eh, los chicos a, partir, a, a través de Aprender Trabajando hacen las pasantías en el Hospital Santoyani. Allá sí. tienen una experiencia laboral, ya hace muchos años que lo estamos haciendo... Eh, no es sencillo, ya te digo, hay, eh, el Hospital Santoshani funciona como organización externa, tenemos un referente desde el colegio, hay un referente en esta organización, y se visita a los chicos habitualmente, en, en el hospital en este caso, para eh, acompañarlos, para que vean que la escuela está presente. Eh, y con respecto a lo que decías recién, eh, bueno, de por esto también tratamos de que la escuela para los chicos, dada toda esta problemática, sea un lugar agradable donde quieran estar, donde puedan estar, Eh, y bueno, y así es que eh, se trabaja por ellos y escuchando cada una de las problemáticas por que presentamos Por ahí yo me acuerdo también de la Escuela Mujica Laines, la 1 del 13. Ellos también mandaban chicos a diferentes hospitales, no solo al Santo Yani. Mm -hmm. eh, las pasantías estaban hechas eh, desde un lugar que era de la administración eh, hospitalaria. Y de hecho muchos de esos chicos después, me consta, han hecho el terciario y han terminado su educación terciaria. Y sí. eran chicos que vos en cuarto años. Eh, cuando ellos cursaban su cuarto año le preguntabas qué iban a hacer después del secundario y te decían, no sé, no lo pensé no lo habían pensado ni siquiera, no era que no tenían el plan de estudiar ni siquiera se les ocurría la idea de que podían llegar a estudiar ¿Sí? es que creo que la mayoría de los, de los pibos le vas a preguntar a un chico que está en quinto o cuarto año y le preguntas ¿qué querés seguir? ¿qué carrera vas a seguir? ¿o de qué querés trabajar? y no, no les importa en qué van a estudiar les importa ganar plata Eso es el problema de ahora, no les importa lo, si les gusta lo que van a hacer o no les gusta, el, el, el tema es quieren ganar plata. Y es lógico, porque nosotros no, cualquiera que lea algo de sociología, una de las cosas que va a encontrar en nuestros últimos 20 años en Latinoamérica y desde Europa hacia el sur del mundo, es que nosotros construimos nuestra identidad a partir de los consumos. ¿Sí? Los procesos uh -huh. de construcción identitaria se dan a partir de los consumos. Soy la remera que me pongo, soy la gorrita que sí. coloco en mi cabeza... Y pertenezco todo... a tal grupo. O, claro, precisamente eso es la construcción identitaria. Que yo me sienta que pertenezco a determinado grupo porque escucho tal música, porque me visto de tal modo, porque hago tal o cual cosa. Uh -huh. Así que... Sin embargo, yo quiero comentar una cosa. A pesar de esto, que es real y que la necesidad de consumo es importantísima, en, a los chicos, cuando les acercamos eh, las ofertas académicas de lo que es educación superior, en, muchos de los chicos que están por egresar este año se interesaron, y mucho, en realidad. Eso es muy bueno. Y, y se interesaron y no sabían, por ejemplo, que hay universidades eh, públicas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, ahora, y por reclamo de los chicos, vamos a hacer una visita a la Universidad Nacional de La Matanza, sí. y así hay un montón en este momento y a institutos terciarios también donde pueden estudiar y la verdad que les, les interesa. Algo de lo que vos preguntabas Fer en uh -huh. un momento era bueno, esto se nota, un, se nota un cambio claro. en esto? Sí, la verdad es que sí. Pasa que es muy lento y es muy duro. Uh -huh. Porque que vos le propongas a alguien en contra de toda la corriente, dejar de construir identidad en lo que en lo que gastás uh -huh. y empezar a construir identidad en tu futuro y forjarlo con sacrificio, eso lleva mucho mucho mucho trabajo. ¿Sí? Vamos a escuchar un tema musical. Eh, ¿Me ayudás? Eh, el tema que vamos a escuchar ahora es un tema de Vicentico. Uh -huh. Vamos a escuchar entonces los caminos de la vida por Vicentico. la gana quisiera ayudarla y por esa la peleo hasta aquí ahora ya luchan hasta que me muera y por ella no me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja pero yo sé que Estábamos escuchando ahí la música de Vicentico, que también nos ayuda a veces a pensar un poco, ¿no? Como son los caminos de la vida, ¿no? De tantos chicos, como decías vos, bueno, en sus historias, que día a día te enterás en las escuelas. Es muy duro. Yo te planteaba también esto de que cada vez, eh, lamentablemente, ¿no? Pero cada vez más todo el territorio de la ciudad nos consta que está quebrándose y que reconstruirlo es difícil, ¿sí? sí de esto que yo te contaba fuera del aire, qué sé yo, uno tenía la esperanza de que no sé, en Belgrano no había pobres, uh -huh. en Recoleta tampoco. Lo que te pasa hoy es que en la escuela pública encontrás pibes pobres, son menos seguramente que en la zona del sur de la ciudad, uh -huh. pero que muchas veces resultan invisibles, indetectables para las fuerzas del Estado y para la organización estatal. Ahora, los chulo que veo en las calles, Dios, que hay menos igual, chicos. Sí, en situación sí. de calle en la ciudad, en estos últimos tiempos, yo veo menos chicos por la calle pidiendo, limpiando vidrios me da la sensación que mejoró un poco eso. y, y también que... hay menos cartoneros sí, sí también digamos, esto, esto es verdad eh, yo el otro día una anécdota muy chiquitita en la Matanza, muy cerca de la facultad yo de clases allá, uh -huh. había un señor que vendía el caballo con el carrito, ¿no? Eh, nosotros bueno. La verdad es que los chicos también estuvieron trabajando Después vamos a escuchar parte de esa producción eh, Con un texto de Sebastián Premisi Que sacó un texto periodístico, ¿no? Sector dinámico pero aún vulnerable eh, Eres eh, periodista de Página 12 eh, Estuvo trabajando en la cuestión del empleo Que crece entre los jóvenes eh, Decía por ahí en el sector economía Y vamos a escuchar aparte de, de sus pareceres Parte de esta investigación Así que lo tenemos ahí en el aire Sebastián, ¿estás ahí? Estoy acá, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Cristian Gauna te habla. Primero, gracias por atendernos. No, por favor, gracias ustedes. Eh, te quería preguntar, bueno, los chicos estuvieron trabajando con tu texto periodístico, estuvieron también reflexionando acerca de eso, y nosotros que te queremos preguntar a partir de tu investigación, que vemos que si bien desde el 2003 eh, el empleo de los jóvenes creció un 124%, ¿esto es así? Primero. Eh, sí, sí. Sí, en realidad es un, es un trabajo, un informe que realizó el, el Ministerio de Trabajo a partir de, de los distintos planes de, de empleo, de capacitación para jóvenes que tienen, empezaron a medir, a ver la tasa de, de crecimiento del empleo joven en, en, digamos, en los últimos ocho años, puntualmente en el último año, y sí, el dato da que la tasa de creación de empleo, el crecimiento del empleo entre los jóvenes fue casi el doble de la tasa de creación de empleo eh, general. Digamos, el empleo general creció un 68% y... Como bien vos decías, el, el empleo entre los jóvenes creció ese 124%. De alguna manera, el, el fuerte crecimiento tiene que ver con, con cómo estaba el mercado laboral en 2002-2003, donde puntualmente eh, los jóvenes eh, tenían una situación de, de mucha vulnerabilidad. Sí, totalmente. Eh, por ahí estuviste, vos nombrás dos proyectos. ¿no? Uno es Más y Mejor Empleo y Seguro de Capacitación. ¿Qué pudiste sacar de información de, de, este, de esta... Es una acción del Estado directa, del Estado Nacional, ¿no? Bueno, básicamente eh, digamos, están orientados hacia dos tipos de, de, de capacitación. Por un lado, los, los, los chicos y adolescentes que, que toman estos cursos, por un lado, apuntan a mejorar sus condiciones de trabajo dentro del empleo que ya tienen, y otro tanto busca inserción por por primera vez. Hay una, hay una tasa interesante de los que toman estos cursos o estas capacitaciones y que luego se, se insertan laboralmente. Por lo tanto, digamos, el ministerio coincide en que la capacitación, digamos, ya sea del Estado, privada o cualquier tipo de capacitación, es básica y esencial para, para conseguir un, un primer empleo o mejorar las condiciones dentro del propio empleo. Esa es como, me parece, la gran línea interesante la conclusión del trabajo ese que es bueno hay que, hay que capacitarse constantemente para eh, tener mejores condiciones laborales dentro del propio trabajo y conseguir algo nuevo o si no tenés empleo capacitarse para conseguirlo eh, sebastián eh, te habla leandro qué tal leandro cómo andas eh, y los chicos hablamos con los chicos y esto les pareció muy bien y están muy contentos Pero para vos, ¿qué tiene que mejorar un programa para mejorar su objetivo? ¿Qué tiene que mejorar un pro programa en cuanto a sus objetivos? Exacto. Yo eh, creo que es, digamos, lo que puedo decir para el sector de jóvenes, en general, digamos para, para los distintos sectores, las distintas franjas etarias de, del empleo, que es focalizarse bien eh, qué tipo de necesidades ahí en el mercado y, y generar los programas de capacitación acorde a esas necesidades. Eh, me parece que tiene que haber un, un, un trabajo fino entre la oferta de trabajo y, y la demanda. Ahí es el, el Estado tiene la capacidad para, para identificar esas necesidades y empezar a armar programas de capacitación eh, en ese sentido. Otro tema interesante e importante que tiene que ver con las escuelas técnicas, uh -huh. digamos que los chicos salgan de, de, del secundario ya con una semiprofesión eh, incorporada y después se ha venido dando eh, en las distintas escuelas secundarias con muchas especializaciones y nuevamente con la, las escuelas técnicas que se empezó a dar un impulso en los últimos en último años, en los últimos dos años donde se valorizó la escuela técnica que sabía digamos, lo, la, la escuela técnica había casi desaparecido en la década del 90 y ahora empieza a un nuevo, sí, un nuevo perfil, me parece que Eh, esas son claves, que desde el secundario ya salgan con algún tipo de, de inquietud o formación específica para trabajar en un mercado puntual. ¿Y no lo ve? porque hay secundarios con orientaciones en, en múltiples, de múltiples salidas laborales, y diferentes en las que había hace muchos años, hay en comunicación, en economía, en gestión, sí. etc. Con lo cual eso ya es. Eh, es bastante interesante y clave para, para fomentar el trabajo entre los jóvenes. Claramente ahí lo que hay es un cambio de formación educativa y de la revalorización a nivel curricular. Te hago una pregunta, vos seguís economía, ¿no? Exacto, sí. Eh, ¿qué, digamos, qué, ¿Qué ves vos como cambio en este último tiempo en la economía de la Nación? ¿Qué, ¿Cómo podrías resumirnos muy brevemente eh, esto esta modificación, digamos que nosotros, algunos intuimos que hay pero digo, ¿cómo la ves vos uh, que va siguiendo los cambios económicos en estos últimos años? Y podríamos ver, pensemos en ejes de, de acción de los últimos años, fuerte participación de, del Estado en generar eh, condiciones macroeconómicas que antes eran generadas por el mercado mismo o venían bajadas de organismos internacionales, claro. esa puede ser una, una clave, un, un discurso eh, y políticas en algún sentido eh, para favorecer la industria, esa es otra línea, y fuerte consumo interno, me parece que son tres líneas que marcan eh, los cambios de lo que eran la década no sé, de 90, que eran más bien... Eh, una tendencia a, eh, a tener el dólar 1 a 1 a 1 pensaba más en, en, en la importación y no tanto en la, en la industria, bueno, ahora, por lo menos hay si bien hay falencias porque eh, está como muy, todavía muy diversificado todo lo que se puede todo lo que se está haciendo, no hay una focalización que generalmente cuando un país se va desarrollando va encontrando nichos de focalización y especialización y así puede competir mejor Sebastián, internacionalmente sí, eh cortando ¿no? un poco de esto para preguntarte otra cosa, hablando ya del tema de esto. ¿Qué región para vos eh, registra el mayor desempleo en jóvenes? ¿Cómo, cómo? No te escucha perdóname. ¿Qué región de nuestro país eh, registra el mayor eh, desempleo de jóvenes? Eh, si sí, no me acuerdo mal. Hay una situación particular en la provincia de Buenos Aires uh -huh. que se da tanto en los jóvenes como a nivel general de... de de empleo, ahí es donde hay eh, mayores dificultades porque se, lo que para medir esa dificultad hay que ver la tasa de creación de empleo, bueno, ahí es donde hay una, una mayor dificultad en la creación de empleo, y esto se ve en los jóvenes y a, y a, nivel, y a nivel general. Tiene que ver mucho con las eh, con el funcionamiento de la economía, si uno ve la, la tasa de creación de empleo en el interior del país ve que hay mejor, mejores indicadores que en otras en otras regiones más eh, núcleos como puede ser Córdoba, Rosario. Y bueno, eso habla de alguna, de alguna manera de que cierta economía está en movimiento porque se crean empleos en las zonas no tan, no tan centrales. Y en la provincia de Buenos Aires hay un, un problema puntual que tiene que ser atacado de distintas, de distintas aristas, no solamente el Ministerio de Trabajo. Por ahí sí hay, hay un tema puntual que es difícil la, la, la creación de empleo. Lo mismo se ve en los indicadores de pobreza y también en la, en la provincia de Buenos Aires son, son por ahí por encima de alguna media eh, nacional. Sebastián, te agradezco muchísimo la comunicación por el tiempo que nos dedicaste. Está bueno que nos podamos también tener a gente que viene siguiendo los temas más de cerca, que nos ayude a pensar. En serio, ¿eh? eh bueno. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? Acabamos bueno. de estar con Sebastián Premise, egresado de la carrera de comunicación social de la UBA, periodista de la sección Economía de Página 12, es docente, eh, también está en el espacio Blog, La bloguera, si alguien lo quiere leer, es muy interesante su trabajo. Nosotros continuamos con más Hora Libre. AM 1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. El 21 de septiembre vuelve la estación que alegra a la ciudad. Vení a recibir la primavera sin alcohol a pura música y fiesta. Shows en vivo de Airbag, La Mosca, Los Cafres y mucho más en el Parque San Benito. Avenida Figueroa Alcorta y La Pampa. Te esperamos a partir de las dos y media de la tarde para disfrutar con amigos. Si llueve, se pasa al sábado 24. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. www.incucai.gov.ar Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino.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 Marcelo Bonín. Los domingos desde las 13 en Radio de la Ciudad. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora libre en Radio de la Ciudad. Bueno, yo voy a hablar de la diferencia entre la universidad pública y la privada. La más importante es que una es gratis y la otra se paga y también que...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 Ahí los chicos hablaban también de las oportunidades, ¿no? de poder seguir estudiando. Quizás a veces cuesta muchísimo imaginarse eh, que nuestros alumnos eh, no piensan en la posibilidad de ser estudiantes a futuro, de ser posibles licenciados o eh, enfrentar una carrera terciaria. Y la verdad es que eso es verdad, la escuela hoy lo tiene que proponer explícitamente. Sí. Eh, te, te cuento Cristian que ese trabajo fue hecho con los chicos de la MEM número 4 del distrito 19 Homero eh, fueron son alumnos de quinto año tercera división de ese curso de ese colegio donde también trabajamos en proyectos sobre lo que es educación superior y trabajo por ahí te pregunto ¿cómo, cómo se hacen las prácticas en otras escuelas? en esta escuela, en la 1 de Liniers los chicos van al Santuyani ¿los demás chicos a dónde hacen pasantías y prácticas? Eh, mira, en la escuela 4 del 19 no conozco dónde están haciendo, pero sé que están haciendo pasantías también y prácticas. En la escuela 2 del 20, por ejemplo, están también en centros de salud y además en organizaciones sociales. En centros culturales, en centros populares, en radios comunitarias, donde también a partir de, tra a partir de trabajando, los chicos eh, hacen sus experiencias laborales, pero directamente con la comunidad. Eh, te pido que me digas... Eh... Los chicos, yo sé que trabajan en La Milagrosa, ¿no? ¿Cuál es el dial de La Milagrosa? El de La Milagrosa es eh, AM 910, ¿sí? Y se hace un programa de radio eh, los días viernes, que se llama Conexión 220, de 14 a 15.30. Y ahora los chicos que están en las pasantías empiezan este lunes un programa también de 14 a 15.30, eh, todos los lunes y eh, ya en un ratito te voy a decir el nombre porque es muy nuevito. Bien, está bueno, digo ya, que estamos, para que sepan que están en el aire los chicos. Casi nunca lo ves, se llama el programa que va a empezar. No. es La Milagrosa también. También en La Milagrosa. Por ahí, bueno, está bueno, ¿no? Empezar a pensar eh, desde quizás la carencia, en la necesidad, y ahora eh, empezar a pensar en la oportunidad. Los chicos piensan en oportunidades para seguir estudiando y también nos cuentan así. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué nos gustaría hacer. Si querés saber a qué universidad puedes ir, hay dos opciones, públicas o privadas. También hay carreras cortas y largas, Están las de la universidad, que son mucho más años, y las del colegio terciario, que son de menos años. Con la diferencia que las de las universidades son carreras más específicas y de una responsabilidad mayor. Y las del colegio terciario son también carreras con especialidad. O sea. Te recibís con un título, pero con una responsabilidad menor. También hay guías que podemos encontrar en bibliotecas, donde se encuentran algunas carreras más conocidas y te dan información sobre en qué universidades las podemos cursar, cuántos años nos llevará a estudiar, los números de teléfono, salidas laborales, mucha información. Solo hay que acercarse a una biblioteca o buscar en Internet. Un trabajo de investigación de parte de los chicos también pensando en el futuro, realizado por varios chicos. A ver, Far, te pido que me ayudes. Son estudiantes de la Escuela Homero Mansi, que paso a detallar, ¿eh? John, Ariel, Zulema, Melisa, Dayana, Wendy, Leandro, Adelaida y Antonella. Todos ellos trabajaban en el audio sobre educación terciaria y universitaria. Ahora tenemos una conexión telefónica, nos quedan poquitos minutos, pero está bueno. Cuatro minutos. Sí, hablar con, <risa> con Dayana, ¿no? ¿Estás ahí, Day? Hola, sí. ¿me escuchás? Sí, acá estoy ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Eh? Muy... ¿Cómo andan los chicos ahí? Muy bien, aquí, a ver eh, Vos fuiste alumna nuestra eh, durante algunos años Y ahora estás estudiando en otro lugar, ¿no? Sí, ahora estoy en un instituto de gastronomía Que queda acá en lugar también En Cañada de Gómez también queda 38.50 A la noche funciona un terciario, de gastronomía Y es técnico superior en gastronomía Te pregunto, ¿cómo es la experiencia de haber ingresado al terciario? ¿Estaban en tus planes inicialmente de hacer un estudio terciario? Y la experiencia de salir del secundario y, y... no, los conocimientos con los que salí de, de, de, de la secundaria y ver lo que yo quería hacer. Porque antes de estar en, antes de no estar en el secundario no sabía qué iba a hacer. Cuando yo llegué al secundario fueron pasando los años, ahí me fui decidiendo con la carrera que yo quería elegir. ¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo la llevás? <risa> ¿Eh? ¿Cómo llevás esta situación de ser estudiante de terciaria? Y ahora como lo llevo, sí, con más responsabilidad que en secundaria, no, esto, esto ya es para uno. Eh, ya vos tenés que decir, bueno, salí de terciario, salí a estudiar y hay que trabajar, hay que seguir. ¿Qué le dirías vos a los chicos que están en primer o segundo año de tu escuela y de todas las escuelas de la ciudad que seguramente nos están escuchando? que el secundario es lo más importante, que sigan una carrera, que, que, que sigan lo que les gusta, porque así por un hobby, por eso, le, lo que a hacer toda la vida, lo puedo hacer empezar estudiando y después eh, hacer lo mejor, lo que mejor quieren, y todos tenemos que trabajar, ¿no? Me parece. Y entonces a seguirlo como nos nos gusta, y especializarlos en eso, y en la, en la educación, que es lo más importante. Eh, Dai, muchísimas gracias. Tengo gente acá que te quiere saludar. Eh, sí, Day, a ver. Saluda. ¿Cómo estás Dai? Soy Germán. Hola. ¿sí? La verdad que un gusto y un, un orgullo que, que sigas estudiando y que le sigas metiendo mucho, ¿no?, ahora en estos días para estudiar muchas materias. Sí, demasiado. Eh, ahora estoy cursando... Y bueno, tengo tengo los faciales, esos finales a full, pero bueno, es lo que a uno le gusta y hay que, hay que darle para adelante. Y es posible, absolutamente. Y es posible, todo es posible. Todo es posible si uno le pone ganas y si esfuerzo todo se logra. Dayana, muchísimas gracias. Gracias. Gracias bueno, a ustedes, a los chicos y bueno, a estudiar que es lo más importante. Gracias. Bueno, se nos va el tiempo y me parece una de las mejores ideas ¿no? Lo último, acá tengo una cartilla del de Instituto de Formación Técnica Superior del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que te podés meter en la página, ahora ya te digo la página, pero podés ver que hay Administración de Comercio, eh, Aduanero, Comercio Internacional, Economía Social y Desarrollo Todo esto lo podés ver en www.buenosaires.edu.ar ¿Tiene algún teléfono? Eh, teléfono 43427281. Otra vez, otra vez, a ver. 43427281. Yo te ¿Ah, cuento, es? Leandro, que mm. esa cartilla que tenés vos, los chicos de, que están por regresar me la sacaron de las manos y no me las devolvieron. Es muy realidad. importante y es muy bueno esto, ¿eh? Es muy Ojo, es muy y estaría buenísimo que llegue mucho más a los colegios. Chicos, nos queda nada de tiempo, pero está bueno saber esto. Primero que nuestros jóvenes tienen ganas, que lo que a veces les faltan son propuestas. ¿Sí? que los puedan construir y donde ellos puedan empezar a elaborar un proyecto de vida. Yo les agradezco por este espacio, por este tema. Germán, gracias por haber trabajado con los chicos. Leandro, por, favor. Eh, por haberte sumado. Eh, Fer, muchísimas bueno. gracias por ayudar. Nosotros les decimos eh, que seguramente hay que seguir adelante. Y como decías Dayana, me quedo con esta idea, ¿no? Eh, vale educarse, vale seguir adelante y se puede. ¿sí? Está bueno porque se puede. Chicos, hasta la semana que viene. Nosotros les decimos eh, hasta muy, muy pronto con Más Hora Libre la semana que viene con otra escuela y con otras posibilidades. Cuando les volvamos a decir al mediodía, muy, pero muy buenos mediodías. chao Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora, hora libre. libre. Es un programa realizado por el Proyecto REC.